tardías cuitas fendorellas son las 5 ya coladas de esta emisión de estrella estrella que somos Fenda aquí en Radio Topo 101.8 desde las 8:00 de maitín Hoy eh, bueno, tenemos con nosotros a dos convidados y, bueno, con los eh, representantes de Cutio Defendorella, ¿no? con los eh, contertulios de siempre, pues íbamos a hacer una chiquita rufierta íbamos a informar eh, sobre unas recientes tornadas que plega de venir Juan Pablo, que lo tenemos como convidado. Y, pues, charremos junto con Fernando también y Chon Pablo más que más de la actualidad del mundo del Aragonés. Antes de no principiar, a charlar con nosotros convidados, como siempre, FEMO, Remeratos, que tened bellas trazas de meternos en contacto con nosotros. Eh, tenemos un teléfono que aunque nos podéis trucar, o 976-29-1398, y después pues, también tened o Twitter, eh, arroba Fendorella. Sí, somos y... aquí a la de Twitter, así que cualquier pregunta que quieras, cenos uh -huh. pues, pues a través de Twitter. Bien, pues pues bueno, nuestro correo fendo.orella y también pues bueno nuestro, nuestro blog fendorella.wordpress.com Listos sí. para pelear. Los dos convidados y vamos a hacer una chiquita presentación los dos convidados que, que tenemos aquí eh, bueno Fernando ya estoy con nosotros el año pasado eh, y escritor aragonés de, de Zaragoza bueno yo he licenciado ciencias químicas y estudios el aragonés y he miembro de la academia del aragonés y también estoy secretario de Chuntos por el aragonés y empentador junto del de segundo congreso del aragonés Y miembro también de Consejo Superior de, de Aragón, en cara. Bueno, hemos estado charrando, de impuestos charraremos más, porque bueno, en cara existen. Que, bueno, que, y que no, el no. disuelvan, y que, Vale. <risa> eh, y de impuestos tenemos también eh, otro convidado, que es Chompablo, Pablo, eh, profesor de la Universidad de Zaragoza, eh, más que más en Ingeniería de Telecomunicaciones. Eh, y editor de Wikipedia en aragonés, eh, creador de chunta bueno de da colla de Software en aragonés, y bueno, ha creado junto con, con otras personas o traductorio corrector en aragonés. Plega Chusto, Chusto, ahora de unas jornadas sobre Ofrisio, eh, de Holanda, de en dos Países Baisos. Y bueno, pues íbamos a principiar con tú, ¿no? Y, si nos puedes explicar, bueno, igual tal vez me haya equivocado, pero si nos puedes decir en qué consistían estas jornadas. ¿no? Bueno, buena tarde. Pues sí, tienes razón, vengo un poco precisado porque pues, we, we, me ha habido de levantar a las 5 de Maitino a as Asti en, en eh, Lioubert, que ya puesto un, una ciudad, bueno, la capital de Frisia, donde se celebran unas jornadas eh, sobre los eh, medios de comunicación social y las luengas minoritarias. Eh, y bueno, pues eso y, y he estado de viaje donde a la vez y cada fa una hora lo chusto para pasar por casa y, y, y venía a estar aquí a, estar, a charlar un ratito con vosotros eh, pues bueno eh, en efecto esto me, me convidó donde son unas jornadas eh, que organiza Mercator Research que lleva una, un red de centros eh, de investigación sobre multilingüismo un red europeo y hay un centro en Gales un otro en Barcelona un otro en Frisia y bueno, cada uno se ha dedicado una parte pues a las leyes, a las a la comunicación, a, en este caso a la mostranza y, y bueno, pues eh, en, en lo contexto, en la bastida de un, de un proyecto de investigación que tienen o el gobierno vasco y la Academia Frisia en junto con este, con, con este, con este red de, de investigación pues van toda, todas las añadas un, un, un seminario de expertos que lo claman a SINAS Y en este caso pues, ha tocado este tema, ¿no? eh, ¿qué pueden ser las oportunidades y los riesgos que plantean a las redes sociales los medios un poco más mismo ¿no? la tecnología, los medios de comunicación social, visto como oportunidad, pero también para cuenta de los riesgos que, que tienen para pa las luengas, eh, en este caso minorizadas. Sí, cal decir que, bueno, eh, estuve yendo a Champalof a unos meses en otras jornadas que se celebraron en Bilbao, organizadas por la cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la Universidad Publicado País Vasco, y bueno, aunque se altuváis solo que venía a explicar, a representar las diferentes luengas minorizadas ¿no? de Europa, y os suyo puesto en Internet y a promoción de esta diversidad lingüística, ¿no? Bueno, así se fue una ripa de, de charradas de, bueno, no pasó lo de, de las lenguas minoritarias de Europa, también había, había representación de eh, Omaorí en Nueva Zelanda sí. y bueno, lo que veía y que había muy techén, que se lo son prendiendo muy en serio y todas las nuevas tecnologías y que son poniendo muchos estudios, pues por ejemplo, ¿no?, de la presencia del de euskera o el aragonés en el Twitter, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, sí. yo me, me, vacío, bueno, me, me truco ficacio, ¿no? Sí, sí, sí. Se han presentado estudios bien pinchos sobre, por ejemplo, eh, la, la presencia de en Twitter y os tweets galeses, ¿cuáles son las suyas motivaciones para tuitear? Si por un activismo lingüístico, si porque lo consideran una cosa normal... han sido unos estudios que bueno se pueden reproducir en Aragones que de seguro que bellas ve, cosas sean parellanas pero ve la atrás pues como la situación es mucho más dista, eh, distante de, de, de estar en una situación normal pues, pues bueno se, se trobará diferencias pero sí se ha, se ha presentado pues toda una de estudios de pues de la presencia de, de estas longas en, en las redes sociales de lo de lo que motiva a, a emplearlas eh, etcétera. Una de las cosas que te paras cuenta es que los problemas que tienen todas las luengas minoritarias en, en, en una mirada diferente, porque, porque no todas las luengas son en una situación tan precaria como el aragonés, pero los problemas son para las soluciones no siempre no, no han de estar siempre las mismas, pero, pero eh, vieron lo que fan en otras luengas eh, y, y, y es muy importante para poder pensar soluciones apropiadas para Aragones. aragonés. Sí, yo me quedé una mica alticamado, ¿no? Cuando, cuando veía bueno, una persona de, de, de País Vasco, ¿no? Que fue a un estudio de, de cual si luenga eh, minoritaria, no más con respecto a Twitter, decía que él podía saber la cantidad de, de fablados habituales de una luenga minoritaria, no más leyendo lo que se fue a hacer, esa luenga minoritaria no Twitter. Sí. Bueno, y él le va una mica luen, ¿no? O sea, lo que las nuevas tecnologías, ¿no? Pero tal vez sí. siga cierto. Sí, sí, sí. Además, bueno, eh, esta persona tenía una página web que la feo una no interpresa y también ya hay una página, digamos, más pública que, que hay indígenas tweets tu, que fa ese tracking y ese seguimiento de, de, de, de los tweets que se hacen en cada luenga y eso permite también hacer un estudio, pues no, no más de datos um, cuantitativos, puros, ¿no? Sino cualitativos, porque él decía, pues mira, miraba a maori y o, tu, o tuitero, digamos, o, o la cuenta de Twitter que más tuiteaba y era una cuenta que automáticamente fue traducción de versículos de la Biblia. O, oye un periódico que fa noticias, eh, y yo so para él, él, él, decía, bueno, pues esto, y una luenga que no llega activa en Twitter, en realidad. O sea, y una cosa, vale, pues sí, y hay mensajes en Twitter, pero no hay una comunidad de Zaga. a comunidad, y lo que puede adullar, es que se faiga una comunidad virtual, y lo que puede adullar a, a, a las luengas, ¿no? Bueno, y ya que nos no hemos no metido charras de, de las nuevas tecnologías, eh, ¿cómo se lleva yendo dentro y de, de, de fuera o ¿no? eh, mundo del aragonés, eh, la actividad del aragonés, ¿no? y, y qué posición creéis que ocupar dentro de, de las luengas minoritarias en Europa, el aragonés? Cuando, cuando voy a hacer una presentación de fuera de Aragón, pues claro, en primeras, como la chen un poco del aragonés, pues más que antiparte de lo que me dicen que charre, pues siempre fue una presentación del aragonés, Lo primero que choca pro, y, y, pues, bueno la precaria situación. En principio, no más 10 12.000 cerrados nativos, eh, una situación que no llenas las escuelas, que bueno oye en, en, en poca mira en las escuelas. Eh, a la, a la gente se sorprende saber lo de, de esa situación. Segundo, cuando veía las cosas que se sonfendos, sí que se sorprende en este caso positivamente, porque digamos, podríamos decir que el Aragón es más vivo un poco en este. en, en las nuevas tecnologías que, que no en, en en la vida real, digamos, ¿no? En la vida real. Y, y bueno, eh, pero vamos. Eh, Pro interés, o sea, la gente se, se interesa pro y, y, bueno, lo veía como una situación... Y una tercera cosa que sorprende, y yo también me sorprendí un poco a la inversa, y que veo que, que en todas esas luengas eh, europeas, minoritarias, menos minoritarias, en una situación mayor o peor, siempre desde los poderes locales y hay un, un refirme a la luenga. Y yo lo que veo, y que en Aragón ya hay una, un, podríamos decir, una deserción de, de, de, de, de los gobiernos locales, de, de gobierno aragonés, de los gobiernos locales, de las comarcas, de todo, por la Luenga, porque y eso también le sorprende a la Chen, o sea, que no que no llega a un refirme a lo menos local, que porque en otros puestos pues la situación y más precaria o menos, pero siempre, oye, gobiernos, os concellos siempre son son pues eh, por fer servir la la Luenga y por hacer lo que se pueda dentro de las posibilidades, ¿no? Pero aquí no. Aquí no. <risa> Continuamos. Con decir a la chen que son sentindo fendorella 101.8, remeramos <risa> emisión de estrella a estrella, especial aragonés. Eh, vamos a meter una canta. Fimos Yo un tenemos poque... una pregunta, Tata Juan Pablo. Uh -huh. eh, a filo de lo que comentabas de Twitter esas midas que se fan de cuántos fabulados puede tener una luenga al aceptándose más que más en la chen que va a servir esa luenga en Twitter. ya aplicable a caso del aragonés, aunque sabemos que el hachen que más lo charra y el hachen mayor que no tiene acceso, digamos, ahí está como lo que llaman brecha tecnológica, sí, brecha digital, ¿no? Que dicen, claro, el tema del aragonés sociolingüísticamente sociolingüística muy diferente a otros casos, las lúegas y en la sociolí, si podemos, si podemos decirlo así, ¿no? En la sociolingüística digital, pues en más diferente, ¿no? Y ahí. esto pasa en todas las lúengas a mayor participación en los medios digitales y por ser activista muchos de ellos que tienen una lúenga como l2 como lúenga aprendida no pas como lúenga nativa y esto pasa en todas las lúengas lo que pasa en Aragón y en cara más más y hay una breca en cara más grande no a la vez y es verdad que no hay una no no hay una medida de capitalidad de la lúenga en en nuestro territorio Pero sí que es verdad que um, a, a siguiente, o sea, en, Para que Aluenga tenga vitalidad en la siguiente generación Lo que ya importa es que la chenchoven lo, la, la faiga servir, la emplee Y la chenchoven sabemos que son nativos Digitales y que si se expresan En, en el medio, ese medio ya, O medio digital, a la vez si, si una luenga que no amanezca en Twitter Que no amanezca, bueno, igual lo oye Muerta ahora, pero Viene pero, pero un proceso de, de desaparecer uh -huh. bien continuamos estamos charlando de Europa y de las lenguas minoritarias en Europa fue a poco en noviembre bueno a manisios medios de comunicación un público bueno un informe que fació cedido público Consejo Europa o comité de ministros del Consejo de Europa charlando sobre la carta de las lenguas minoritarias en Europa ya antes más también en octubre ya hemos feito público otro otro informe no y este más venindo de UNESCO bueno así se se charraba sobre sobre este peligro, ¿no? del aragonés como lengua en grau peligro de desaparición, ¿no? no sé si sobre esto en unas jornadas de Nogarà vino un representante de UNESCO a charrarnos sobre el atlas lingüístico de las lenguas minoritarias. se continan fendo informes aunque cada vegada da peor, en peor puesto el aragonés y bueno, los políticos de aquí en Aragón continan sin sin fele caso, continan sin sin garra mida No sé si sobre esto se charran en las jornadas, pero qué qué opinas de de todo esto. De impues, bueno, os comentaré un apartado aunque fació en que tuvo eficacia este este informe, Pero, bueno, isto ye otro tema. Pero por ahora estos informes tú creéis creéis que en Bellamida afectan al gobierno de Aragón, por ejemplo. Bueno, ye evident que no. Ye evident que no. No sé qué me dite porque y el platero que bueno de informes distes se fan a su ven y los gobiernos pues fan lo que quieren porque son soberanos y si el gobierno anterior soe par va a hacer poco per la aragones y va a esperar al zague momento a fer la ley pues si está ya se ve pues que per agora pues lo único que tiene pensao de fe y desfe la ley que se fei con lo cual pues bueno pues es evidente que no A mí me hace sí, gracia este porque, claro, no, eh, no actúan de, de, de surtir los mayor de comunicación informes de Consejo Europa sobre la economía de España, sobre, bueno, las previsiones, sobre qué caldría hacer, sobre los achustes en Europa y, bueno, salen estos informes y, bueno, belles, bellas, bella noticia, en el heraldo periódico, mm. pero tasamen y, bueno, los partidos políticos de cultio, PSOE-PP, ni, ni en charla Ay, nunca. Eh, hay sí, y un silencio total, ¿eh? Este Zaguer informe... creo que no apareció que en Arredol y, sí, y, sí. y bueno, y lo, lo hemos puesto leyé también porque salía en O diario vasco, en lo, no, o sea, que decir, de fuera de Aragón Sí, claro, porque charraba no, no más sí, de Aragón, charraba claro, de, de, de de todas esas luengas de España, sí, a claro. la vez. Ya, Y lo curioso, y que decía que bueno, que, que en las restas de regiones de España pues que no iba mal la cosa, ¿no? O sea, sí. lo que decía claro, Y eso que en Aragón, en cara claro, como ya era eh, aprobada a la ley actual, a la Bichén, pues bueno, en cara no no más se feva eco de que o nuevo gobierno que deba ir en tazaga y por eso fa la advertencia que igual lo que ibas a contar fa una advertencia a un nuevo gobierno para que para que no no vaya en tazaga, o sea da por bueno los tramos que se van feito en Tadevan, pero en cara que cae va muy y que va a aplicarlos pero bueno, ya ya, ya percibí esa situación, que ya sé esto no sé cuán... Porque, sí, o zagar informe estoy que yo de noviembre... Sí, y había una comisión, sí, pero o sea, ya ha aprobado desde de, de, el año pasado, ya sabía iba como aprobado, y el año pasado en verano, y, y había una comisión de, de, de Comité de Expertos del Consejo de Europa que eh, visitó Aragón, uh -huh. y tenía reuniones con diferentes asociaciones, creo que también con la Academia del Aragonés, con Nachendo sí. eh, Catalar, con, con, con, y creo que han feito lo mismo, pues cuento que ferían ferían una ruta por... Una por ruta las comunidades Sí, claro, y esta ayer la, la venía en... El Superior también. No, el Consejo sí, Superior claro, de sí, también. Sí, sí. Y, y esta ayer la, la venía en pregunta, ¿no? Parece que es, que son informados, ¿no? De, de lo que se lleven aquí, porque en, en el informe que salió en octubre charraban dos consensos ortográficos. Cosa que, sí, sí, no sí, sé, sí. Que, que a yo me, me fascina a mí que gracia, ¿no? Porque se les veía en que en muchas otras cosas son desinformados, pero aquí por lo que siga, del uno de inform, les, les informo... de que pues lleva una escisión o lleva a Chen que no acepta unos consensos ortográficos, ¿no? Y, mm. y una cosa que. que trucoficación, ¿no? por lo menos a yo. Bueno, charraremos de mardiso, eh, metemos una canta y continuamos bueno, la metemos, qué quieres venga aquí peticiones una que <risa> bueno, siga animada o qué una sí. que siga animada venga vamos a meter una que de fa cuento que dos a rocks eh, un festival que se goza de fer en iruña que hay un festival pro pro presos vale y que está y de gobernors, se dice cristal col patuac y que tañe con sorcun y otra y otra chenqueye colaborando y. allora todos disaremos con con gobernors. Tukomuxua mandidan dun salataria Impotentziari irribarre bat irabazi diazu Kristalkol patuak lagun banatuen sintoma Sutas betetako laukidun poltsabat Eta sortzireun mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan Atutzu roh betan Bueno, pues continuamos con Fernando y John Pablo. Eh, y eran pues dos informes que va a feito público Consejo de Europa y, y la UNESCO. Eh, entre esos informes, bueno, pues nos decían aquí pues que sí, que han tenido y han feito reuniones con el Consejo Superior das las Luengas, con la Academia del Aragonés y tal. Quería a preguntarle a Fernando, más que más, y bueno, y eh, Pablo sí que charrane, eh, ¿en qué situación se troba este Consejo Superior das las Luengas? Aunque, por ejemplo, suyo presidente o señor Bada eh, Dició que, bueno, que se desentendeba, que se daba de baixa, ¿no? No, no, no, no Avelle. eh Pepe Bada va a dimitir como presidente del Consejo Superior Pero sigue siendo miembro del Consejo Ah, vale, se ha dimitido como presidente Va a dimitir el presidente y la vicepresidenta Y a la vez, pues, el único cargo orgánico que sigue Vichén Y es la secretaria que es Marta Marín y pero bueno todos los miembros pues bueno siguen dentro del consejo y el consejo pues oficialmente sigue existiendo porque la ley antigua y la que sigue Vichen. mani menos pues malas que se aprobé pues la nueva ley que bueno pues por lo visto pues ya ha pasado el plazo de presentación de enmiendas así en que suposan que de seguida pasará a las Cortes y se aprobará, no lo sé. y en ese caso pues como la nueva ley no contempla la existencia del Consejo, imagino que hemos disolverá. Pero mientras tanto pues eh Seguin, pero verdaderamente inactivos, inactivados de todo. Eh, sí que bueno, pues eh, tenido conversaciones vía vía email mes que mes para ver si se podía presentar enmiendas, si podían eh, pues convidar a la consellera, pues en fin. Pero a la fin. la verdad es que no en feicosa en estos zagues meses y y ahora pues el zague y mail si quieres que te conté pues ya de Marta Marín un poco convocamos a bellés y mos chunta pachinero pues para evaluar la situación pero isai la realidad es que el consejo superior de las de Aragón y un consejo asesor del Gobierno de Aragón por lo tanto si lo Gobierno de Aragón pues no quiere estar asesorado pero el Consejo pues tampoco no tiene guaire sentido fueras bueno pues de que Eh, pues eso, de cara a tal la sociedad, pues podan eh, tener una opinión, creo que sí, ¿no? Pero eso es de todo. Defecto, el zaguero, lo, acto público, declaración pública, eh, un poquito antes de verano. Sí, ¿no? que, sí, eh, sí, sí. Eh, que nos achuntemos a la vez, sí. Sí, ¿no? Y había un, un comunicado de o consello superior y sí, sí. cuando, bueno, pues la oposición a la ley de Luengas. Sí, sí, sí. Nosotros, pues, bueno, pues creyébanos que, pues, y yo que llegáramos en una obligación, pues de, pues de fe pública la nuestra opinión, ¿no? Y creyébanos que con esa nueva ley y yo seguir creyendo, ¿no? Pues que, pues que se, que se retacula, sobre todo, bueno, en lo caso de las dos luengas. Luego pasa que la una, pues que llega nuestra y es una situación muy topio que. el catalán de la francia y asinas y esto puede ser si si palaragones no se fa la cosa pues eso emisión pues, en que quedará esto pues, ya en cosa eh, decidas que llegas a nueva ley y en esa situación en el periodo de desmiendas eh, No sé cuántas en Abiu, eh, la zaguera que hemos visto en los medios de comunicación Llega sí. asmienda de, de Izquierda Unida eh, más, era, que más Yo creo que ella es la única que ha trascendido a los medios Conto que Izquierda Unida se habrá movido para fe la pública No sé, Juan Pablo, si en has visto alguna vez sí. en los medios eh, No, en los medios no que, Yo creo era que hicieron en las cortes una una rueda de prensa sí. Que salió Ángel As... Conte y sí, Adolfo y era... La única es de la totalidad ya era Isha. Y, era y no una, de, una de chunta, pero de, de, de, de sacar todos los textos ya no. Lleva una de devolución. Pues, la de Chunta es pues, de devolución. Una sí. No, no, y, y, y claro, Izquierda claro, Unida ya de propuesta de Atralay. Pero que lleva prácticamente la Bichén, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí, sí, no sí, no sí fa. que charla de oficialidad, un poco de lo que he puesto a leer. Sí. Y un poco más ambiciosa que la Bichén. Eh, retalla los plazos estos que lleva, de que si dos, tres años para poder. O sea. Mm, Mira, o sea, si se apruebase, pues miraría de que se eh, metese en funcionamiento a, a educación en Aragonés eh, pues en menos de un año, pues la, o sea, mirar a cortar los plazos, a cruzarlos pero, pero bueno, sí. Y un poco la oficialidad, así que da más, digamos, el uso administrativo de la Luenga le da más importancia y, que, y a, a poder estar respondido en la Luenga, ya que se tramite procedimiento en la Luenga Que uh -huh. se, se, se trigue un poco las características más de oficialidad. Pero bueno. Eh, más ni menos, a bueno, ya evident no que ya no y que saldrá en de vanas, si no es que tampoco. Y esta semana he puesto a mirar un poco lo que han feito la resta de grupos y pues bueno. Junta, Izquierda Unida y OPSOE han feito enmiendas que van un poco en la idea de. Mm, Reprene, a partir a partir ¿no? de esta ley que han presentado gobierno pues mm, fue la parecida a la, sí, a, a la actual un poco, un poco la actual, sí. Sí. ¿Sí? cada uno ha pues ha meso un poco las suyas bellas diferencias no pero pero bueno las tres van en esa en endrecera o par no en afeito y o en afeito 2 pero bueno van un poco ya casi por afinar un poco bella cosa que se se va colado porque en una Y hay un artículo aún se dice que se mirará de colaborar con otras instituciones mismo de otras comunidades autónomas y quieren sacar eso de otras comunidades autónomas o sea, ya sabemos ya sí, sí, podemos sí. pensar por porque, porque lo fan y, y bueno ve la otra cosa más pero son fateras que no no en todo caso no la mejoran, sino que encaran la, la fan peor no yeah. bueno pues ya pueden imaginar lo que saldrá, lo que saldrá ¿no? yeah. Un gobierno de PP Par Que, bueno, ha proposado esta nueva Ley de lenguas ¿no? Pero que continúa suya súa endrecera, ¿no? continúa suya política Lingüística No sé, contamos con que Se continuarán fendo las clases en Nos Lugas, unas zonas han que se echar aragonés Las pocas clases que se feban Y tatuas esas clases Entre o mundo de defensa lingüística Del aragonés y do catalán Pues bueno, eh, yo a preguntarle a Fernando que, que yo también eh, miembro de la Academia del Aragonés eh, seguí diciendo pues que por ejemplo el presidente de la Academia del Aragonés pues seguí moviendo en, en terrenos políticos eh, manullando un mismo de que yo era nuevo presidente de política lingüística del gobierno de Aragón Pepe Bar va eh, a preguntar que ya hay de cierto eh, nosotros sabemos que no hay de cierto pero bueno, eh, Fernando que hoy dentro de estudio de, fil de filológica eh... De Aragón y de la Academia del Aragonés, que sí. quilla y de cierto y que no. Bueno, a lo millones le habrías de preguntar a Manolo, pues o bueno, a haberlo convidado como... a él. <risas> yo te puedo contar lo que sé, que tampoco a lo mejor no oye todo. ¿no? Eh, Parece que en cara que lo gobierno pues iso, no tiene intención de reconocer oficialmente pues hizo una ley como cal, la Aragonés. Sí, que es verdad pues, que lo tema de la mostranza quiere continuar pues, en primeras, a lo menos, eh, como Ye ahora Y a lo millo pues, millora la, millora la en Bella Traza y Shamplala, bueno, ya verán en qué mira, ¿no? Siempre desde el punto de vista pues de partir de las variedades locales. Lo cual, bueno, en ese caso, pues, yo soy de acuerdo, ¿no? Las variedades locales eh, vivas, pues, cal reforzarlas de TOT. Y para eso sí que han quiesto conta con con Manuel Castán, como persona de referencia, pues que le puedan que pueda asesorar al, al gobierno y a la vez pues si son Noyen y no sé cómo has dicho, presidente o. Sí, o, bueno, bueno y no es lo no que sé. se comenta dentro de los foros de lo No, simplemente tengo... no tiene. No sé si tiene el cargo especial sí, que no si se haga si asesor y... sí. ¿no? de, del Cuento gobierno si de Aragón. Cuento que siquiera existís en el gobierno de Aragón, bella cosa aclamada, política lingüística. ¿eh? Sí, claro, ¿no? sí, claro. Nos sé, sí. no queríanos bien contentos. eh sí, sí, Una persona sí, como te Marolo, te... que lleva que patrimonial, y era charlando antes también, sí. de sí. Superior de luingas, Marta Marín, sí. otra patrimonial, también sí. Chesa. Chesa. Bueno, 100 patrimonial que se son moviendo dentro de, del mundo del aragonés, cosa que, que antes más no se ve lleva, por ejemplo. no Bueno, y dentro de la Academia del Aragonés, pues... ahí también, chesos, chistabins, eh, puerto vais eh, a Ribagorza, alta Ribagorza, de quiero decir, hombre, pues sí que hay chen, que son un poqueta chen, la, lo de siempre, no pero bueno, y hay personas, pues de referencia, y Maroloy, pues hizo una persona de referencia claramente, pero eso lo gobierno actual, aquí esto cuenta con él, para pa esa asesoría, eh, pues hizo, para temas de amostranza de la lluenga. Que si va en Tadeban, pues bueno, pues será bueno, pues será una fallena interesante que se puede fe o que puede fe el gobierno, ¿no? A la, a la fin la aragonés lo que lo que precisa sobre todo, y que es a las escuelas, o sea, hizo hielo fundamental a lo menos hielo primer trango para que, hizo, para que en cara sigañaben que echar en Aragonés. y que si no pues, todo lo de mes pues, ya mes Así es que, bueno, pues a lo, si a lo menos se falle, pues bella cosa hacer este gobierno y pues ya verén si se puede ir corregir un poco la política actual. Ahora que es nombrado la Academia del Aragonés, el estudio de filología aragonesa, eh, yo quería preguntar en qué situación se troba, te lo pregunta tú más que más, sí. porque sé que y es, y es miembro. En sí. primerías, pues, cuento que no sé si iba a disparar esta institución, si tiraba en Tadeban la, si la, la ley. Si ese seguió la, la ley Vichen, pues, el, el nuestro estudio de filología aragonesa, que hice el suyo nombre oficial, pues, bueno, seguramente no se se disuelto. Ese continuó, pues, como, como una asociación, pues, que se ha ya también por el aragonés, en investigación, en lo que se calió, ¿no? Mani menos eh, el estudio de filología aragonesa tiene como mandato del segundo congreso del aragonés eh, se la, el, pues iso, pues la academia del aragonés. Mm, nosotros, pues, en cara a que la ley anterior no hemos fese goy de tot, porque nunca te fa goide tot pues, lo, que, lo, que, lo que se aprueba, ¿no? pero bueno, eh, si fa uno fa, nosotros, eh, la nuestra idea va colaborar con el gobierno, con el desembolic de la, de la ley actual. Como Isaij que prevé lleva la creación de una academia oficial, no va en ta de van y evidente que nosotros pues teníamos todo el derecho a a seguirse en la academia del Aragonés y la voluntad de Sene y pienso que el refirme mayoritario de la de la Chen que pues dicho que se mueve por el Aragonés, así nas que en Isai idea A pues nosotros seguimos mientras no no tengan inputs que nos digan que que fen no como ven sabed eh por pues la única normativa que hace pública la academia y la ortografía, pero nosotros no han dejado de trabajar, así que van bajado un poco el ritmo pues con el desembolic de la ley y tal, pero veien que que lo que ahora saldrá pues no prevei pues la creación de una otra autoridad lingüística, pues ahora ina treballa pues una otra vegada pues con con Rasmián y sí que todos puedo adelanta que aparte del vocabulario ortográfico que eso ya hemos van compromete cuando vas allí el la ortografía ya hemos van compromete a que lo siguiente seria un vocabulario ortográfico que en iso pero que enseguido Trebayán aparte de iso pues ya en el ztaula falla llena de de fe una una gramática normativa del la normativa en parte descriptiva Y, y en eso en está entreballando ahora. Y con la idea de que, de que esto no seiga, pues una fallena que no se acaba nunca, eh, sino que la pues, hizo pues en el no 2013, pues, tenía la si fa 1 Fa en eh, plantillada y, y iso, un, un borrado aceptable, pues, para pa un poco en mesa de van, poder pode la fe, fe pública. Y para eso, pues seguramente contaré con meschen que los miembros actuales, así no es que, bueno, pues creo que, que seguirá viva por mucho tiempo la Academia del Aragonés. Pues hay una buena noticia, ¿no?, que contiene viva la Academia del Aragonés hasta más de la actual ley y creo que sigue vocabulario ortográfico que tú, ¿tú has dicho. No sé si ya una primicia no, y no Lo ye. del vocabulario no en ye, pero lo de la gramática sí. en ye, en ye. Teníamos una primera reunión, bueno, ya en Lentenium, pero tienen pleno el 15 de este mes, dentro de unos días, y yo creo que ya empezaré nada a dar pasos para pa la confección de esa de gramática. Ya tenéis ya, ya escritas cosas, eh? no sí. penséis que, que charro percharra, sino que, que va en de la fallena. Hemos charlado de, de la Mostranza en los lugares eh, más que más, bueno, eh, fue una posición caliba a incentivar a la, la Mostranza en las variedad, ¿no?, de Aragones, que yo lo que por ahora no se ha feito fuera de, de Necho y en venaz y en ¿no?, cuento, pero bueno. En Necho, en Necho no. Ni Aniso, bueno. <risa> Bueno, eh, si, ahora sí si que se está haciendo En, en Chistau, Bielsa y Sí, quería sí, pre sí, sí, preguntaros sí. ¿Qué que conocéis del programa este de Lucía Dueso? Que fue a poco se presentó Y que, bueno, París que Pues eso, que prueba de empentar La en variedad y autividad No no sé si... Sí, llegue... sí bueno, hice un poco la idea del, del programa News Lucía Dueso Que sigue en Tadevan eh, Que ahora de mes el coordina también Una persona de la Academia del Aragonés Fernando Romanos También le podía estar convidado a venir, por cierto, porque también. Es decir, puesto... que yo, yo un programa de tu gobierno de Aragón. entonces ese puesto, Charrael. Sí, sí, y un, un programa, pero y sotos de IVA que, que encara que que no pueden estar satisfeitos de la fallena del gobierno de Aragón, no que respecta a, la, a las luengas de Aragón y concretamente a la nuestra, porque es evidente que desfee la ley pues, en caravichen pues. pues no le pues eso, no le fa honra al aragonés, ta me lle, verdad? Pues que eso que en el tema de la mostranza, pues pues sigue enta de van el programa News Lucía de eso, sigue enta de van las clases de aragonés, contan como tú ven preguntabas con Manuel Castán, pues para coordinar esa mostranza y y con Fernando Romanos no programa de News Lucía, pues que penso que que eso que le dará un 20 muy interesante, así no es que la mostranza seguirá en Tadebán y sí que, pues, y yo eh, la zona como Diva, Joan Pablo de Sobrarbe pues sí que se lleva mostrando pues Chistabín, Bersetán sí. y a mes, bueno, pues tenéis cosas per internet también para pa rechirar, ven majas que ven pinchas, que son fendo, sí. ¿verdad? Te os recomiendo que, que visites o blog de Aclica creo que blogspot.com bueno, si te lo mirad en Google a clica do Zinca Cinqueta o del Zinca Cinqueta que é o nombre de colegio rural agrupado o centro rural agrupado Eh, a, aunque fa clases eh, Javier Bispe, que un maestro, que llegó el charrachista Vin, pero, si pero como lo venga patrimonial exacto. y a mes se adapta al Exacto, prepara las baterías o... para el Besetan, para o sea, sí, fa sí. una fa una fa llena muy buena y otros convidado que mire otros mire blog porque fan eh, cosas con las nuevas tecnologías fan Eh, cortometrajes feitos por los mensajes, mmm, sagrado, cada más cada uno pues eso cada, cada colección lo fan a suya variedad y eh, bien pincho y bueno, entonces lo recomiendo y a los zagalones nuestros les encanta sí, les sí, les encanta. A, a más. lo decimos eso, uno, sí. Uno, uno, pero es experiencia el saber todos los que no sientan que tengan zagalones que les quieran meter, pues eh, les fago yo y... Pues a más a más uno de los <risa> cortometrajes y he seleccionado un concurso no romero sí, ¿qué? Es que le iba a decir eh, creo que se proyectó ayer no sé si se si ha sabido que cosa y he, eh, en dentro de o festival de cine de Zaragoza que es un, una cosa ampla con muchos subcertámenes etcétera y hay uno que lleva pues eh, cortometrajes escolars y se eh, pues han seleccionado uno de estos curtos eh, la Cursa 2 del Submarino creo que se dice sí. eh, y bueno eso eh, tiempo uh, uh, uh, uh, pues yeah. Me trae una ripa bueno una lista idea. de actividad que en Zagueras Yo estoy que nunca no he visto tanta actividad en las zonas patrimoniales Como, como, como ya surtiendo ahora, ¿no? Uh -huh. eh, Chistau, Anzó, Echo, Benás eh, En la Zagueras semana ha salido eh, a saber la actividad Y que va a remarcar eso, ¿no? O sea, como eh, a tamas de dos retacules de, de, de, de la ley de Luengas Lo que ya surtiendo ¿no? En cara que se siga inventando una variedad común, ¿no?, una, una, una coine, ¿no?, aragonés común, pues no por eso las variedades han de, han de desaparecer. Y es que cuando desaparezcan las variedades, ahora ayer, ayer cuando habrá desaparecido el aragonés. Y una idea personal, ¿no? Pero eso. pasan todas las lenguas sí, sí, claro. o sea y hay en la realidad o sea, por muy o sea, que en pente eh, o catalán normativo por muy que se pente eh, luz que era batúa, si las variedades desaparecen desaparecen el luenga. platero que si desaparecen las variedades desaparecen porque se sustituirán por lo castellano no pas per claro. un aragonés estándar y se y la experiencia o sea no llega una utopía o una idea ya de que salga feito un estudio no y so y la experiencia y lo que se ha comprobado en todas las lenguas de Europa estándar y una herramienta claro y efectivamente. Vale. Yo me fago hoy, eh, además de que la actividad que había ahora en, en las vals y todo esto, y que son fe no servir los nuevos medios. Antes charlábamos de Twitter, ahora pues país que había muchísima actividad también en el tema de cine, Eh, Charlas de cortoiste de la clica, pero también en Tarazona en Facionatro que también estoy nominado a, a, o premiado mismo en el concurso de gobierno. Sí, premio, sí. Ahora también están anunciando una cinta que van a hacer de, del bandido cucaracha también en aragonés. En anota también me fan obras de teatro, eh, sí. Sí, sí, obras de, de teatro, sí. De la apoya de, y, y, de Ingolongando. Yo sí. me he a saber los emails y que fan actividad, vídeos cortos y teatros. O sea. y, y Elena Gusano que creo que sí. ya la directora dice. Bueno, que escribe las estas obras, también fa mm, sí. mete en YouTube, pues los en el sótano que también son muy recomendables. Que lleven que vayamos una micadilla de sobre borza, ¿no? también son fake cosas? También perdón, se... ha, sí, sí, sí. Que veamos de ya un poco de las revistas que se feban, ¿no? Antes más y ir en estas nuevas tecnologías que, que como pues dicho a, tosadito, a vos, los vuestros mensajes, mensajes, les fan hoy, ¿no? Cal de entrar eh, de a claro. sí, con sí. una revista no hemos estado agarrado puesto con, con, yeah. con o sea, sí sí y importante publicar cosas en papel también pero pero si queremos plegar a la chen Claro eh, sí. pues, aprovechar los medios actuales sí sí bueno escuchamos ¿Qué? un poco de música Femmos y hacemos eh, un, pues, un, un, un descanse, tema, descanse eh? sí. bueno vamos a meter una falqueta para a la Chen somos meteremos también otra, otra canteta y está ahí un poco más rollo cumbiera Y continuaremos un poco con la rufierta que, que nos pertoca y con los convidados que tenemos de, de categoría. I'm crossing quiet fields, I sing the roots, I think of you, winter days and summer nights. Prenda Orella, 101.8, Radiotopo. Aquí en Euskadi hay gente muy curiosa. Hay gente brava y peña generosa. Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas. Y algún que otro chota Y es estos últimos de que yo voy a hablarles Es de estos perros con cara de cordel De estos cabrones, falsos y muy cobardes Que son los judas en toda sociedad Y como bien cantaba con tus hijos ciertos quedaban por aquí te todos los días que te quedan son una cuenta atrás te todos los días que te quedan son una cuenta atrás Bueno, y continuamos aquí en Radio Topo en 101.8, de vuestra FM zaragozana, remeratos que tened un teléfono, que y el 976-29-1390 y guaito. Continuamos un poco con la rufierta que tenemos aquí, bien pincha, ¿eh? Sí, bueno, ya era nos charlando dos... bueno, ya también charlando mi compañero. No, yo te iba a dar paso a tú, que ya estás para en la entrevista. <risa> Eh, y, bueno, a, a micrófono trancado, continuamos la rufierta, ¿no? Y, bueno, continuamos con, con la, la muestra de las variedad y estos movimientos que se son desembolicando alrededor de, bueno, de puestos, por ejemplo, como Venas, eh, el otro día en los medios de comunicación, a su alcaldesa, que yed PP eh, que, bueno, y empentando unas jornadas de dopatues eh, han pentado eh, o primer día do en cara que antes más se feaba o día de Guayén, la puya de entrada monasterio de, de Guayén, y se fue allí mismo o día de Patués, pero ahora la ha feito separado junto con unas jornadas y un premio que le han clamado premio chulet que le han, que le han dado a, a Carmen Castán, ¿no? y una bueno una un día pues insólito para yo ¿no? en pentado dentro de, de, de OPP pero bueno eh, pues, pues lo que me no llenan diciendo la chen de, de la escuela de Sancho Plan a esa actividad en de Anso en de hecho bueno eh Trancamos hoy ese tema y el otro día eh, se atio, surtió también en los medios de comunicación la presentación del Atlas Lingüístico. Eh, en primera se ha hecho la primera presentación en Fraga, en unas jornadas que, aunque también se presentó a manifiesto de la coordinadora Aragón Trilingüe. Eh, Fue una semana se presentó en Zaragoza y País Star, que esta semana, creo, se presentaba travegada en Huesca. Eh, según te hemos leído en nos en mayor de comunicación yo no he estado no sé si ver uno de vosotros es estado porque no yo la verdad que tampoco no eso he estado no. me miro de no está allí <risa> se hacía la presentación en Zaragoza y eh, antimar de de los que han escrito este estudio no también eh, figuraban cosa que bueno pa yo oye una mica rarizo no todas las asociaciones que ya han colaborado no sé si tantas asociaciones han puesto colaborar en un libro pero bueno estoy que se miraban de que de que en todas no de que llaman y se sen llegan da parte del aragonés todas fuera de la academia aragonés y nogara y da parte de do catalán y llegan todas no el instituto de estudios del Baixinca incà cerip que llega de arribagorza también llega a las cuma do matarranya y bueno todas junto con unos autores do texto que según según te deciban pues llegan más que más josé Ignacio lópez usín Eh, y Nacho Sorolla. No sé qué, qué opiniones me eh, Yo no he puesto de y eh, este libro, pero bueno, por encima una mica por encima ya. Payo pues desprende una mica de, de, de no sé de, de corriente, ¿no? de corriente eh, política o lingüística. Payo más política. Pues pues no lo sé. Yo no lo he visto. Seguramente será lo que tú dices. Será <risa> será los de siempre con las mismas cosas de siempre. Eh, no sé bueno. el tema de la de los territorios lingüísticos pues ya, ya hay un libro escrito pernagore hace sí, unos cuantos sí, años sí. que es sobre los territorios lingüísticos y en fin no sé sí sobre la finalidad pues bueno caldría preguntarles a los autores eh, pero bueno sí yo lo que o sea, he visto que ya, ya hay publicado un mapa y hay publicado también pues eso un libro que cuento que lle auto va eso pues la explicación de mapa y con los textos de, de, de estos autores Y bueno, pues claro, la definición de los territorios lingüísticos, que en catalán en el caso de catalán ya igual más más clara, en el caso del aragonés igual ye, ye más dudosa. Y bueno, y era una de las cosas que además eh, creo que según esa ley Vichen correspondía al sí. Consejo Superior de las Luengas. Eh, y bueno, pues esto podría estar una herramienta. Esta herramienta, por lo que veo, pues cuento que se basará en, en, en el trabajo de, de Francho Nagore, publicado, que se dice? Los territorios lingüísticos. Eh, un libro muy interesante que emplea los eh, atlas lingüísticos del de, sí. de siglo pasado y alto tubo nos, nos nos fa una foto, nos fa la imagen fixa de cómo era el aragonés pues eh, a meta del siglo pasado no podríamos decir, del siglo XX y podríamos pensar que hay una zona aún se puede hacer en cara política lingüística de recuperación, ¿no? pues se podría pensar como una, un área amplia del aragonés cuento que han, han mirado pues, a lo mejor en, en, en un momento político también actual de cambio de De la, de la ley pues bueno de, de, de lo claro, más sí, curioso y que habrán aproveitado pues que el Consejo Superior de Luengas de Aragón no, pues fin, ya la no la no ha puesto fe efectivamente y habrán dicho bueno pues a lo mejor el momento de felo el presentan eh, así él tiene el gobierno pero si él quiere fe ser bien el momento y ya está y pues bueno pues así está e iso yo por lo que he visto el mapa que amaneix asti pa lo caso de bueno lo que tú digas pa lo caso do catalán lle eviden a un se charra catalán no caso del aragonés non lle tanto y pues iso meten pues lo típico mapa que amaneix siempre que lle muy anglucioso y que si xera fuese asinas pero bueno asti está así que lle verdad pues que pues que di que azague se adica meta de do siglo do veinte pues si que lle verdad pues que si fa o fa pues sería isa la zona we non lle Claro, no. y, y es curioso que, que en esa zona de, de dominio lingüístico aragonés ya manisca Huesca Ciudad. Huesca Ciudad, y, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> la, sí. Sí, la intencionalidad pues, se ve y clara. En fin, no sé. Tal sí. decir también que en, en un subtítulo de, de, de, de el libro dice, o ya indica que os mapas se fan... ...segúntes, eh, aquel... Eh, ...aquel... ...aquel Proyecto de Ley de Luengas de 2001... creo que y era, que es, no sé si te acordás... ...que definía... ...bellas zonas de oficialidad y definía los municipios que y eran. ...bueno pues... esos municipios son los que... ...y eso cuento que se basaría en otro trabajo de Fancho Nagore... ...y también Caldecillo, esto me lo ha recordado... ...que en la... ...en la enmienda a la totalidad que ha feito Izquierda Unida... En la que eh, proposaba un texto alternativo, pues eh, justo ya definía, bueno, decía que el Consejo Superior, que sí. en esta propuesta de Izquierda Unida sí que lleva Consejo Superior, eh, definiría las zonas, pero que entre mis tantos se considerarían ISAS. Y esas son exactamente las que eh, amanecieron en ese primer proyecto de ley de 2001, que son las que salen en este mapa. O sea, también han considerado desde Izquierda Unida que ese sería un poco o el primer, o primer mapa a trabajar. Uh -huh. Con todo ya se nos llega cotolando lo tiempo Estoy que hemos feito una buena radiografía De la situación del aragonés eh, En Aragón pues Tenemos tres luengas Hemos chargado pro del aragonés Y yo me cuacaría preguntaros Cuál es la, la relación que se lleve teniendo pues, Con la chen de, de la otra luenga de Aragón Que lleve o catalán En Zagrías viva un, una mena de coordinadora Aragón Trilingüe, aunque han complegado pues, las dos luengas Y me, me a goy saber bueno, Qué relaciones se con con la Chen de Do Catalón y más que manden de lo que queda de lo Consejo Superior de las Luengas de Aragón Bueno, los no, Consejo Superior de las Luengas de Aragón ya hay Chen Do Catalán y Chen del Aragonés ¿eh? así que la relación pues sí, buena pienso como siempre Te lo quiero decir lo que pasa que pues que el consejo ya pues como todos diva prácticamente pues ya viviendo la, la suya, las suyas horas zagueras, ¿no? Eh, en cuanto a la coordinadora pues bueno, no sé no le he visto yo No sé, no le he visto a Rasmia eh, en primeras porque verdaderamente qué frutos ha dado dicagora, pues eh, de ninguno. Por ahora, yo diría un, un y... manifiesto que se sí. publicó, se presentó así en unas tonas en fraga y que en varios Concellos. Y yo, yo no y yo y... le veigo, yo le veigo a esa coordinadera pues un problema de endoprencipio, que es la injerencia política. yo creo que si se fan coordinaderas que quieran defender las luengas de Aragón sean de fe con total independencia política asignas que pensó que partidos políticos pues no no hayan detenido cabida y era mi opinión y, y es verdad que a lo mejor el movimiento asociativo del aragonés no pasa lo, lo catalán pero lo del aragonés pues eh, no llegó a ir activo en estos momentos Pero si se ha de fe bella cosa de Conchunta, se ha de fe de pues de la sociedad civil de GAN, eh, no política, pienso, y la mi opinión. la mi opinión oye que o problemas siga que y participen sino que menen esas esas plataformas, ¿no? Pues eh, evident, o sea y el no sé los partidos políticos siempre quieren, menar. siempre quieren menar y siempre quieren maniar las cosas y si ya están pues pasará. Claro. Una longa catalán que hemos charlado en y que se haciendo servir también en este Estrela Estrela, en Radio Topo, y hemos tenido dos programas. En no catalán. tanto como ese nos esto, pero bueno, ve el sí que se ha charlado en catalán. Pero eso, decir también que queden de Ande Zaragoza, pues también se ha inventado catalán, o sea, en cara que ve unos digan que no. Bueno, desde aquí en norella bueno, nos meteríamos a charlar mucho más, pero ya, ya se nos acotó las tiempo, Tenemos a los compañeros y compañeras del de programa que esperando. Fillos de, de Angunia. Fillos de Angunia. Desde aquí, pues agradicemos una vez más porque los dos ya os venimos a todos los estudios de Radio Topo, a tocado de de <risa> <risa> Entonces agradecemos a vuestra visita, que gracias estaba aquí y bueno, que, que yo un placer de tener todos. Pero sí, gracias y, a vosotros por convidarnos. Hombre. hombre, y desde aquí, pues eso, probaremos de estar continuando con Con la emisión de Estrella a Estrella Año Pardatro, si nos disan, si podemos. ¿m? Y bueno, todos disamos con zaguera Canta y daremos paso a, a lo programa de o a Fillos de la Angunia. Desde aquí, pues eh, un pocho tatos y todas, y agradecemos una vez más a vosotros. Y tornamos el lunes de 10 a 11 de la noche aquí en, en esta emisora, en Radio Topo. Más das. y de la muerte nadie queda absuelto. Víctimas utilizadas en parlamentos para el lamento de sus familias juegan con sus muertos charlan contentos mientras el suelo agrietan por momentos van más atentos a poner el anzuelo ellos gritan quién, ¿quién soy ¿Quién el Hitor y 100 grados no estamos de vuelta porque nunca nos fuimos raps como palos y piedras en tu costado aliados del ritmo es la revuelta quién soy ¿Quién Huellas de barro, no estamos de vuelta porque nunca nos fuimos Rap o no, a solas claro en tus oídos, sin trampa ni cartones La repú el, el, la Sabemos ya que quienes han hecho defiendos de miles de millones de mentiras Una profesión altamente rentable Deben llamar a las cosas por su nombre Nos dicen la verdad es una La verdad es una y nada más que una Una sola porque existe una sola España Una sola porque una sola su historia Una sola forma de escribirla Una sola forma de escribirla Contarla un solo y único discurso Y aquel que se mueva No sale en la foto A las cosas ¡Por su nombre! ¡A las cosas! ¡Por su nombre! La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. ¡Adaptarse! que llaman consenso, los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas de ser de centro, los sindicatos mayoritarios, culpables de la mayor de las acciones cometidas y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios.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 We're